Quieres saber de mí que me perdonara? Yo pensaba que tú solamente eras para mí, tengo tu forma. Tan difícil encontrarte que tengo que conformarme y dejarte llevar de mí para que veas como el es que vivimos, como el es que lo hacemos, como repetir. Kárta a ver si conté